Sí, tenemos en comunicación telefónica a Camilo García, porque se viene Taller Laboratorio de Radio Digital. Se va a dictar aquí en Radio Encuentro、sí. y Camilo nos va a contar acerca de este taller que él mismo va a estar dando. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás acá, Cari y n i c a Te saludamos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien por acá arrancando el lunes también con esa、sí. buena <ríe> energía? Hay que ponerle pila. Totalmente. Y bueno,、eh, arranca este taller, ¿no? Así que qué mejor esto que se viene con conocimientos que a veces se necesitan, ¿no? Contanos de qué se trata. Bueno, sí, mañana martes 20 a las 5 de la tarde, 17-19, arranca este taller de Radio Digital. Ahí en Radio Encuentro, b、bueno, una e o u n invitación para explorar esta radio、eh, en el nuevo ecosistema de las plataformas.、Vale. n o La radio esta que se viene transformando, la radio que queremos que e v o l u c i o n a que en los últimos años、eh, ha cambiado mucho, muchísimo con la emergencia de las tecnologías digitales. Y que, que la fueron convirtiendo en algo que, que es bastante distinto a lo que había sido durante casi todo el siglo XX. Así que, bueno, se viene este taller, que es una oportunidad para pensar en esta nueva radio y cómo hacemos para conectar lo radial con plataformas, las plataformas a las que estamos conectados todo el tiempo, como YouTube, Spotify o Instagram. Bueno, cómo conectamos la radio con todo eso. Claro, porque ahora no solo hacemos radio, sino también en cierta parte terminamos siendo youtubers,、eh, TikTokers, todo, todo junto, en una misma secuencia. s、sí. Y、sí, un poco es lo que, lo que fue pasando. A mí personalmente me pasó, pues, me enamoré de este medio cuando, cuando era estudiante, que empecé a hacer radio, a estudiar radio y, y, y mientras estudiaba, fui incorporando un montón de herramientas y un montón de recetas que en un momento empecé a, a ver que、eh, todo eso ya no aplicaba tan linealmente, que es los formatos. Se habían, se habían convertido en otra cosa, que mi trabajo de radialista empezaba a incorporar nuevas tareas, como ver, inventar hashtags, editar videos, o decir, bueno, pero estoy frente a una cámara. ¿Qué está pasando con esta radio que no tiene tan límites tan precisos ¿no? como la, la radio tradicional, la radio h e r c i a n a la M o la FM que sintonizamos? Y que es una radio que ya no entra solamente por los oídos, que involucra otros sentidos, que cuando se mezcla, se, se, se hibrida con las plataformas. Se mezcla con la imagen, se mezcla con el texto, con el video, y que le está hablando fundamentalmente a usuarios que ya no se están limitando a escuchar el mensaje y a recibir ese mensaje, sino que también quieren hacer cosas con eso que consumen, ¿no? Quieren compartirlo, quieren remixarlo, quieren volver a subirlo. Entonces, bueno,、eh, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, un poco esas, esas preguntas s o la, las que disparan el, el hacer este taller, el compartir este taller, que está pensado básicamente para que. Para que la pasemos bien, en principio produciendo, es un taller de producción y para poner en juego ideas y, y poner en acción ideas, jugando con el streaming, jugando con el podcast y con, con la narración trasmedia, n ¿no? aprovechando como todo el potencial de estas plataformas. Es un taller de exploración que está destinado a, a un público amplio, a comunicadores, a gente que, que por ahí hace streaming, a youtubers, a aficionados, a podcasters. A radialistas de, de la radio tradicional, también a periodistas, a docentes, a estudiantes de comunicación, bueno, cualquier persona que disfrute、eh, dar un mensaje y que tenga, tenga algo para contar y que le guste experimentar, que le guste crear contenidos junto a otras personas. De eso se trata este taller, que son tres encuentros presenciales, que arranca mañana martes 20, el próximo martes 27. De agosto y el 3 de septiembre. Solo tres encuentros, está pensado para que funcione ahí. No、bueno, nos vamos a llevar mucha tarea, vamos a darlo todo adentro del taller. Y la idea es explorar, crear y llevarnos muchas ideas que nos ayuden a, a, a potenciar、eh, nuestro trabajo con, con la radio digital. Eh, Camilo, necesitamos、eh, tener compu, necesitamos,、eh, o sea, las experiencias. Ya, ya planteaste por ahí el abanico de posibilidades de las personas que quieran venir, ¿no? Pero por ahí, a ver si quizás no tenemos una computadora con todos los programas y demás. Todo eso vamos a ir aprendiéndolo, ¿cómo es? Sí, está buena la pregunta, porque por ahí abruma un poquito. No, está pensado para que vengan sin nada.、Bien. Vengan sin nada. Si alguien quiere traer su computadora, es mejor porque va a ayudar, va siempre suma a tener una compu.、Eh, por ahí、eh, nos sirve tener los teléfonos, los teléfonos que la mayoría de las personas tienen, siempre encima、sí. un, teléfono, un teléfono smart, no hace falta que sea uno muy sofisticado, y, y simplemente eso. El compromiso está pensado para. para Con los elementos que podamos compartir en el taller y con los elementos que vamos a tener en la radio, en Radio Encuentro, es un taller presencial, podamos tener una experiencia de streaming, de podcast、eh, y, y podamos、eh, jugar a conectar la radio con las pantallas, con todo lo que eso, eso significa. Así que está buena, está buena la pregunta. Una aclaración que también、sí. está bueno hacer es que,、eh, ya que estamos、eh, haciendo suceder esto en Radio Encuentro, Y es un lugar con, con una trayectoria, con unos objetivos y con un perfil muy, muy específico. Está bueno recordar que lo que motiva en última instancia todo esto, cuando es, no, no, no, no una visión eh, eh, centrada exclusivamente en la tecnología, sino centrada en ver cómo seguimos tomando la palabra y comunicando y, entre comillas, disputando sentidos.、Eh, En, en tiempos donde los lo medios evolucionan, donde las tecnologías cambian, pero me parece que está bueno no perder de vista eso, que es una oportunidad para seguir contando、eh, nuestras historias y dando nuestros mensajes、eh, en, en este ecosistema y, y hacerlo de la manera que lo, lo aprendimos a hacer. Y Fayo Encuentro, como marcó un poco el camino ese, que es.、Eh, Jugando, explorando, compartiendo,、eh, aún con nuevas tecnologías. Así que no no hace falta venirse con, con nada muy sofisticado. Si tienen compu y quieren traerla, la traen. Si no, no hace falta. Solo hace falta venir con ganas de intercambiar, de animarse a crear y, y a compartir ideas y, y mensajes. Bien, en cuanto a costo. Bien,、eh, el taller tiene un costo que entendemos.、Eh, Bastante accesible, es, tiene un costo de 15 mil pesos en total. Los tres encuentros、eh, que, que entendemos que es accesible, de todas maneras,、eh, si alguien necesita plantear la, la posibilidad de decir, Che, mirá, no llevo 15, pero lo quiero hacer igual, bueno, lo charlamos. La, la idea es、eh, que nadie se quede afuera y que se quede con ganas. Entendemos que es un valor que, que, que nosotros le tenemos que poner porque no podemos. Eh, hacer eh, gratis los, los, los cursos porque tenemos que darle un valor a nuestro trabajo, nuestro tiempo y también colaborar a que la radio tenga, tenga una recaudación en un momento tan difícil para los medios comunitarios. Pero、eh, no, no, no es la idea que nadie se quede afuera. Si que hay algún, alguna persona que necesite plantear que ...che mirá, me muero de ganas de hacerlo, no lo puedo pagar ahora, después lo pago, se comunica y lo charlamos. Para el resto de las personas. Eh, ya saben que b、bueno, u el n o e valor es de 15 mil pesos. Bien, Perfecto.、Bueno. Buenísimo, Camilo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar reiterando también este interesantísimo taller para seguir avanzando bueno, en la tecnología. Muchísimas gracias a ustedes que, que también están en esa. Y bueno, gracias por, por difundir esta, esta iniciativa. Yo estoy re contento de, de poder hacer suceder esto. h a y u n Encuentro, que es un espacio que, que quiero mucho, cada vez que me pasa algo en el Encuentro, l e me, me hace bien. Así que, bueno, i n v i t a d e s todos a, a participar de este, de este taller de radio digital para pensar la radio en el nuevo ecosistema, la evolución de la radio. Ya mañana arrancamos, así que apúrense que hay cupos limitados. ¿eh? Eso, eso también, o sea, ¿no, eh, mandamos mensajes para, para anotarnos o v e n Ah, ¿cómo se anotan? Claro, es no,、importante. nos lo habíamos. Bueno, están, el que está escuchando esto aún、sí. está escuchando la radio, así que no puedo hacer clic en ninguna pasa, en ningún formulario, <risa> pero、eh, se puede comunicar con la radio y ahí se pueden eh, facilitar eh, por, por mail un, un formulario de descripción o más info. Luego, si no, se pueden comunicar. Comunicar, perdón, al teléfono、eh, 2920 368203. 2920 368203. Qué lindo que es dar teléfonos por la radio e s a l g o Sí. Bueno,、eh, si no, bueno, me imagino que ahí cualquier operador, operadora, buena onda, levanta y lo, los pone en contacto con. Le, con, le facilita un mail para que podamos hacerle llegar la información y el formulario digital para que se haga. 3658-30 se dirigen aquí a Radio Encuentro, si no, y vamos a traer toda la información para darles. Camilo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y buen comienzo de semana. entonces Igualmente para ustedes, ande todo bien y gracias por la difusión. Abrazo.、Claro. Bien, pasaba entonces la palabra ahí de Camilo García, que v a.